Así es, este con propósito ya uno puede estar, yo tengo a una edad que, bueno, necesito de esto, ¿no? Y tratar de corregir mi, mi alimentación más que todo, ¿no? Este, bueno, aquí estamos con EGAR, eh, he venido a, a animarlo a que siga con esto para, para que ayude a la gente, ¿no? Y yo también voy a ser parte de, de, de su cliente para que, para que bueno, mejora mi salud y, y les recomiendo a todos mis compañeros, en especial... Hablo de la mutual, que a veces van gorditos hemos tenido problemas de exceso en la cancha, por nada más que sirve mucho y no estamos en buenas condiciones.